un cuerno de chivo allá en el salón los lalos cayó chamé herido su amigo quiso matarlo se volvió cojo de -hormiga cuando quiso rematarlo chamé muy buena persona vino y de buen corazón como andaba bien armado Nace león en juzgar Todos a su condición En su bronco nuevecito Traía el cuerno pa' verlo Y ya se lo prestó No le tenía Desconfianza El error se presentó Con un tiro bien Pegado El suelo lo levantó <tose> Buencho y Javier se metieron Para poder Desarmarlo Tuvieron muy mala suerte Y no pudieron Mirando a sus dos hermanos Con el pecho hecho pedazos Uno de ellos alcanzó A morírsele en un brazo Revisen muy bien las cosas Para comprarlas primero Miren bien sus amistades Es un consejo sincero Salome feliz